Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Y decían, ¿por qué te puedo decir la A y luego la M y luego la E y luego la N, ¿no? Porque Dios nos ha dado mucho con esto del Padre nuestro. Y la semana pasada fue, tiene mucho eco y reverberación. No sé si Johnny ahí le puedes bajar tantito. Y tocamos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y estuvimos adorando y alabando al Señor. Y hoy nos toca ver amén. Amén es una palabra que todos conocemos. Y de hecho hasta a veces hasta se nos se nos hace cansado que inclusive mucha gente o en congregaciones todos estén amén, amén, y amén, amén, y amén, amén, y amén, amén pero realmente entendemos lo que es amén realmente estamos entendiendo ya sé que todos sabemos que es así sea o si sí se ha hecho pero realmente entendemos yo quiero que regresemos a nuestro versículo base para terminar ya con el Padre nuestro Mateo 6 del 9 al 13 Y yo te invito a que a que lo busques ahí en tu Biblia. Y si no traes Biblia, lo vamos a poner ahí en el ahí en la, en la proyección. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Sí? Que ya lo tenga, levante su mano, por favor. Mateo 6, del 9 al 13. Y dice así...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 Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Escúchame. Ahora que hemos estado estudiando el Padre Nuestro, ¿ha cambiado en ti el concepto del Padre Nuestro o no ha cambiado? Si no has escuchado las conferencias, te invito a que las bajes ahí en, en línea. Sí, hay www.identitydestiny o cómo se llama este? diagonal eh, um, mypodcast.com y ahí puedes bajarlo directamente o en la página de, de, de, de nosotros ahí puedes entrar y en la parte de audios ahí te conectas directamente y puedes bajar gratis todas las conferencias y escúchalas ¿estás listo para entrar al amén? pero repasemos un poquito Padre Nuestro que estás en los cielos ¿recuerdan eso? o ya no se acuerdan, hace como cinco domingos o seis domingos vimos eso ¿qué quiere decir Padre Nuestro que estás en el, en el cielo? es un hijo lejos de su hogar un hijo que clama Padre en el Espíritu, en el Espíritu Santo escúchame, tú no le puedes decir Padre a Dios si no tienes el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo trae en ti el Espíritu de adopción y entonces es cuando tú puedes decir Padre Nuestro y que estás en los cielos, eso oh, Señor ya me quiero ir así como Leti ya me quiero ir Señor ¿no? ¿cuántos me dicen ya me quiero ir? ¿no? ¿no se quieren ir? bueno, yo sí santificado sea tu nombre quiere decir un adorador ¿recuerdan cuando vimos los nombres de Dios? un adorador estás clamando por los nombres de Dios venga a tu reino ¿qué quiere decir venga a tu reino? es un súbdito un súbdito del reino que dice ven tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra es de un clamor de un siervo un siervo diciendo hágase tu voluntad Señor no la mía sino la tuya el pan nuestro de cada día dánoslo hoy un mendigo puse bien el acento eh puse bien el acento un mendigo pidiendo por el pan, sabiendo de que todo lo que viene, así como estábamos orando por los diezmos y ofrendas, todo lo que yo recibo, sea poquito, sea mucho, sea lo que sea, proviene de él, y dependo de él y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es un pecador perdonado perdonando por si se les había olvidado es un pecador perdonado Perdonando y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, recuerdan esa Uy, se estuvo, pero hay dos, tres que se acuerdan muy bien. Es un pecador en peligro de volverse un peor pecador. Estoy resumiendo todo lo que hemos visto, y escúchame bien, esta oración es como una escalera, las peticiones comienzan desde lo más alto y vas bajando en los escalones, en los peldaños. Padre nuestro que estás en los cielos te hace un hijo del Padre Celestial ahora, ser un hijo es la elevada más elevada posición posible que nosotros como hombres podemos tener ¿eh? dice por ahí la palabra mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? hijos de Dios mira, de eso se trata Jesús de eso se trata Cristo en nosotros hijos de Dios Jesús en nosotros nos convierte en hijos de Dios, como Él es Hijo de Dios. Y entonces mediante esta fe nos atrevemos a colocarnos. Fíjate bien cuando dices Padre Nuestro, te estás colocando en una posición bien elevada, bien alta, llena de gracia y exaltada. Cuando tú dices con inteligencia Padre Nuestro. Padre Nuestro. Vamos al siguiente peldaño hacia abajo de la escalera santificado sea tu nombre, aquí tenemos a una persona, a un adorador que adora con humilde reverencia al tres veces santo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, oh Dios yo te exalto, santificado sea tu nombre y el lugar del adorador cuando tú eres adorador es un lugar elevado pero sabes que ese lugar de adorador no alcanza la posición más alta que es el de hijo Si, se, si están viendo, estoy voy, me voy bajando en la escalera. ¿Cuál es la posición más alta para nosotros? Hijos. Después viene adoradores. ¿Sabes qué? Los ángeles ocupan una alta posición de adoradores. ¿Qué están haciendo los ángeles ahorita? Adorando a Dios y exaltándolo, ¿no? Y los querubines y, y ahí todo, y, y Gabriel, y, ¿no están ahí todos ahí? Adorando al Señor y levantando. Ellos son adoradores pero ¿sabes qué? ellos no pueden decir Padre Nuestro porque dice la palabra ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? ¿y sabes qué? Dios te dice mi hijo eres tú ¿tendremos una posición más elevada que los ángeles? créetelo Es que los ángeles son tan bonitos. Pues qué bueno que los hizo bonitos el Señor. Pero a ti te hizo hijo. Con los kilitos de más o con los kilitos de menos. Con ojos azules o con ojos negritos. O sea, ¿sabes qué? O verdes. Eres hijo. Eres hija de Dios. Los ángeles deben de contentarse con estar en un peldaño por debajo de la cima. Que ellos no pueden alcanzar. Pues ellos no son adoptados ni son regenerados, ni se unen a Jesús, nosotros sí, somos hijos, ¿no te gusta eso? estoy estoy haciéndoles un, un breve recordatorio de 15 minutos de todo lo que hemos visto Ava Padre, o sea papito mío, papito querido, Abba Padre es para nosotros, no es para los ángeles Por lo tanto, cuando tú dices, santificado sea tu nombre, es un escalón colocado abajo de Padre Nuestro, porque estamos como hijos y somos adoradores. Pero sabes que tenemos la entrada hasta allá arriba, hasta lo más alto de la escalera, para decirle, papito mío, yo no sé si eso te gusta, pero... A mí me encanta decir, oh Dios, qué bárbaro, o sea, de haber estado en el lodo, de haber estado tirado en la porquería, donde, donde, donde tú me rescataste, Señor, me levantaste, me limpiaste, me lavaste con tu sangre preciosa, mis pecados fueron perdonados y, sol, y me pones hasta arriba como hijo. ¡Wow! La siguiente escalón es una petición de nosotros como súbditos, venga tu reino. ¿Sabes qué? El súbdito está ubicado abajo del adorador, pues la adoración es una ocupación más elevada porque el hombre, o sea tú y yo, mujer, hombre, nosotros ejercemos un sacerdocio al adorar a Dios. El Hijo adora y luego confiesa la realeza del grandioso Padre. Y continuamos el descenso. Y el siguiente peldaño es el de un siervo que dice, hágase tu voluntad. Un siervo no agarra y dice, no señor, así no lo vas a hacer, ¿eh? ¿Qué hace un siervo? Claro, señor, ¿cómo no? Siervo es un nivel más bajo que súbdito. Por ejemplo, la reina Isabel tiene muchos súbditos, ¿no? la reina Isabel de Inglaterra tiene muchos más no todos son sus siervos cosa distinta ¿quiénes son sus siervos? los que le sirven los que le atienen su casa los que están ahí procurando esos son sus siervos Y imagínate que la reina Isabel dijera no, ¿sabes qué? no me gusta la planta aquí me gusta la planta acá y el siervo le dijera mm -mm, a mí me gusta más aquí ¿qué haría la reina Isabel? ¿No? vuela la cabeza ¿no? no sé qué haga, pero bueno la planta y la cabeza si sí, sí, se me cachan es bien distinto ser súbdito a ser siervo entonces vamos bajando en la escalera los duques y los nobles tienen diversos rangos pero no son, son sus súbditos pero no son sus sirvientes el siguiente peldaño es el pan nuestro de cada día danoslo hoy ¿Sabes qué? Es de un mendigo que pide pan, que mendiga a diario, alguien que tiene que apelar continuamente a Dios para su sustento, sea material o sea espiritual. ¿No somos así? ¿O, o tú eres de lo que ya recibiste el domingo, te sirve para hasta el otro domingo? Yo creo que para el domingo en la tarde ya estás hoy, Señor, sígueme llenando, Señor. Tócame como estos niños, Señor. Todo lo que tenemos se lo debemos a la bondad del Señor. Pero todavía hay un peldaño más abajo que el de mendigo. Y corresponde al lugar del pecador. Perdónanos, está más abajo que danos en la oración. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí también debemos situarnos todos nosotros. Pues ninguna palabra se adecua mejor a nuestros labios que la oración. Perdónanos. Y en tanto que vivamos. Y tal vez pequemos, debemos lamentarnos y clamar, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Entonces, en el peldaño más abajo de la escalera está el pecador, temeroso de cometer un pecado todavía mayor, colocado en un peligro extremo y consciente de su debilidad. ¿Recuerdan eso? Consciente de su debilidad, sensible al pecado pasado y temeroso del pecado futuro que tal vez puede caer. Y entonces él exclama, no me metas en tentación, más líbrame el mal. Por último estamos cayendo en tuyo es el reino, el poder y la gloria, el, este es el clímax, pareciera que es el último peldaño o hasta abajo o el piso de la escalera, pero este es el clímax porque lo, cuando tú dices tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria, ¿sabes qué le estás diciendo a Dios? Le estás diciendo tú tienes en tus manos el timón de mi vida. Y tú, Señor, que tienes control del universo entero sobre el cual tú reinas, yo solamente soy una pequeña cosita así, Señor, que te has dignado ver. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria por todos los siglos. Es decir que Él es el único que puede hacer todo cuanto quiere según su santa voluntad, no según la tuya. El Padre Nuestro es una escalera, así como lo dije hacia abajo. ¿no? Pero también hacia arriba es cómo vas creciendo tú en tu relación con Dios. Cuando tú no conocías al Señor y te hablaron de Dios, ¿qué hiciste? Te rendiste a Él. ¿Sí? Tuyo es el poder, tuyo es el dominio por todos los siglos. Reconociste que Él es tú. Tu... Y después que pasaste, perdóname Señor. Y entonces empiezas a subir la escalera, ¿no? Y llegas hasta el punto en el cual pasas a ser, una adora, pasas a ser un adorador, pasas un siervo y, y, y pasas a ser un súbdito, un adorador y luego empiezas a gozar los beneficios de ser que un hijo. Entonces el Padre Nuestro lo podemos ver hacia abajo y lo podemos ver hacia arriba. ¿sí? ¿En qué parte de la escalera te encuentras tú hoy? Vamos a terminar con amén. Amén, se pueden ir, gracias. Vámonos. Amén es una palabra aramea. El arameo es una lengua que hablaba Jesús. ¿Y sabes qué significa amén en arameo? ¿Qué significa? Pues ese es el más común que... ¿Pero sabes qué quiere decir? Quiere decir la fuerza. Quiere decir la firmeza. Quiere decir solidez, quiere decir estabilidad, quiere decir duración, credibilidad, fidelidad, seguridad total. Eso quiere decir amén. Por eso te dije, ¿hoy te va a cambiar el concepto? Porque todo es así sea. No, cuando tú dices amén, es firmeza, es solidez, es estabilidad, es duración, es credibilidad, es fidelidad, es seguridad total. En los tiempos de la Biblia cuando se hablaba en arameo Un hombre decía amén Quería decir que hablaba con seriedad Y que era digno de ser creído ¿Te fijas cómo hemos utilizado la palabra amén, amén, amén? Así, muy así Bueno, ahorita vamos a entrar a ver más Amén, si lo podemos poner de esta forma Era casi un juramento Y si tú escuchabas con respeto Y alguien decía amén esa persona estaba contestando que aceptaba todo lo que se decía que creía aquella palabra, que estaba seguro de que aquello que oía se iba a cumplir por eso el Señor termina, el Señor Jesús termina con amén y sabes que el Señor Jesús utilizaba mucho esta palabra amén porque también amén quiere decir cierto, verdadero y Jesús utilizaba mucho diciendo de cierto, de cierto te digo ¿Y qué estaba diciendo en arameo? Amén, amén, te digo. O sea, estoy afirmando que lo que te estoy diciendo es fiel, es verdadero, es perdurable y no va a cambiar y sí va a pasar. Por eso Jesús decía, de ¿se recuerdan? Ahí, de cierto, de cierto, te digo. Así han traducido la palabra, amén, ahí en esa parte de la Biblia. Entonces, y por último, como todos sabemos, así se ha hecho. Y que ese es lo más común. Pero sabes que cuando tú dices amén, estás haciendo una profesión de fe. O sea, amén no nada más es decir amén y ya. Cuando tú dices amén es una profesión de fe. Que lo que Dios ha dicho, que lo que Dios está haciendo, se va a cumplir. Es firme, es eterno, no pasa, ahí está y va a pasar. Es decirle a Dios que estamos conformes con todo lo que Él dice. Es repetirle con energía que le vamos a ser fieles. ¡Ups! y ya no escucho que nadie diga amén cuando tú dices amén le estás diciendo al Señor yo te voy a ser fiel a ti Señor es poner de acuerdo plenamente nuestra voluntad con la suya ¡Uf! chispas ya no voy a decir amén tan seguido al contrario tú debes decir sabes que yo voy a decir más amén porque cada vez quiero más estar alineado a la voluntad de mi Dios ¿no? Amén Poner de acuerdo plenamente Nuestra voluntad con la suya Es asegurar nuestra esperanza Sabiendo que no vamos a fallar Y que Él no va a fallar En su plan amoroso Es esa certeza No nada más es para todo decir amén sino sabes que Hay mucha gente, y, y, y no quiero aventanear congregaciones, pero hay mucha gente que dice amén, amén, amén, amén. Y de repente el que está predicando dice, y entonces va a venir, el, no sé, el terremoto y te va a llevar. Y todos dicen amén. O sea, ni siquiera se fijan qué es lo que está diciendo. Y entonces el diablo te va a pegar una revoltada. Amén. Así nos tocó en una conferencia una vez. Una, que, no sé qué estaba diciendo, pero algo dijo así del diablo. Y entonces el diablo viene y te ataca. Y, y, y de repente una hermanita, amén. Y el que estaba arriba se quedó, espérame hermana, o sea, quiere que de veras lo venga el diablo y le, no, ¿para qué dice amén? No. Es que tenemos, tenemos que decir amén con inteligencia. Por eso se trata hoy el amén, ¿sí? El amén es decir la palabra de Dios. ¿Sabes que la palabra de Dios, o sea, es lo mejor? Puede haber. Mira, fíjate, vamos a leer unos versículos, Isaías 65, 16. Lo voy a leer rápidamente para, para no llevarme mucho tiempo. Dice Isaías 65, 16: Cualquiera que sea bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la, de la verdad. En esta parte del Dios de la verdad, en el antiguo está escrito el Dios del amén. ¿Por qué lo tradujeron como el Dios de la verdad? ¿Por qué crees? Porque Amén es verdad o sea es algo cierto y aquí el Dios de la verdad es el Dios del amén y el que jure en la tierra jurará por el Dios del amén o sea por el Dios de la verdad pues las angustias del pasado habrán sido olvidadas y estarán encubiertas a mis ojos dice el Señor ¿no te gusta eso? ¿lo dice el Señor? del amén el Dios del amén en Apocalipsis 3.14 dice escribe al ángel de la iglesia en la odisea el amén El testigo fiel y verdadero. ¿Quién es el amén? ¿Quién está hablando en Apocalipsis a las iglesias? ¿Quién se le presenta a Juan y le dice, escribe a las iglesias? Dice el amén. O sea, Jesús es el amén. Es el verdadero. Es el fiel. El testigo fiel y verdadero. El origen de la creación de Dios dice estas cosas. ¿No te gusta eso? Entonces cuando tú dices amén, estás hablando en nombre de Jesús. Que Él es el amén Entonces te das cuenta cómo no es más Amén, amén, amén, amén o sea, Cuando tú dices amén es porque es uah, jale, O sea Estás yéndote con todo Segunda de Corintios 1.20 Porque todas las promesas de Dios son en Él ¿Sí? Y por tanto también por medio de Él Decimos amén a Dios Para su gloria por medio nuestro Entonces cuando tú dices amén ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo, sí son las cosas así Pero toda la gloria y toda la honra Es para ti Señor Todo lo que yo pueda hacer Todo lo que pueda decir Para ti Señor es para tu gloria Yo no me robo ni una pizca De tu gloria Señor Amén, estás diciendo Señor El amén es para ti Señor para gloria, para su gloria por medio de nuestro, entonces ¿qué significa que Isaías, ya, Isaías llame a Dios el Dios del Amén? ¿qué significa que Jesús se llame en el Apocalipsis el Amén? ¿qué quería decir Jesús cuando repetía tanto Amén y Amén? o sea en verdad os digo, en verdad os digo, también cuando dice Jesús en verdad es Amén, en verdad os digo, es Amén Y de cierto, de cierto os digo también. ¿Qué expresaba Pablo cuando escribía amén a la gloria de Dios? ¿Qué quiere expresar el apocalipsis cuando finaliza después de toda la Biblia diciendo amén? ¿Verdad? Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa para nosotros, para ti qué significa cuando dices amén? Porque normalmente pensamos en así sea. Cuando Dios, cuando Jesús se llama a sí mismo amén, quiere decir que Él es fiel y que Él cumple la palabra y que llevará a término esa palabra que ha prometido. Cuando tú digas amén, ten en mente eso, que Él es fiel. Jesús se llama el amén y quiere decir que Él es quien ha cumplido en sí mismo la salvación de Dios. Él nos dice que Él es el Salvador prometido. ¿O no es Jesús acaso el amén del Padre? ¿Lo habías pensado así? Jesús es el amén del Padre. Jesús es el amén del Padre. ¿Qué es amén? Verdad, fiel. ¿No es el amén del Padre? ¿Y quién mora en tu corazón? Entonces tú tienes el amén del Padre aquí. ¿Sí? Cuando Jesús repite en el Evangelio amén, al asegurarnos una cosa, o sea, de cierto, de cierto te digo, en verdad os digo, Quiere decir que le creamos, que Él dice la verdad, que se cumplirá todo lo que Él promete. Cuando el Apocalipsis acaba la Biblia diciendo amén, ¿qué está diciendo? Que todo lo que se cierra ahí, ¿qué es? Verdad. Y todavía dice amén, ven Señor Jesús. O sea, reafirma. Ahora, tú cuando dices amén, ¿qué significa para ti amén? Es que no nada más es así sea. Eso es lo más barato. Cuando tú dices amén, debe significar para ti, yo sí creo. Yo sí creo lo que me has dicho. Y no nada más, amén, amén, ay, sí, pues amén, así como si fuera igual que como lo dije al principio de todo esto del, del Padre nuestro como un mantra, ¿no? Amén, amén, amén, amén. No, no, no, cuando yo digo amén, yo te estoy creyendo, Señor, yo lo que tú me dijiste, yo te lo creo, yo sí sé que vas a cumplir lo que prometes. Yo también, Señor, quiero que sea. y si yo me pongo, me uno contigo, Señor. Y lo que tú dijiste, yo me uno contigo para que así sea. Señor, yo te prometo también significa que voy a serte fiel en lo que me pides y en lo que yo te ofrezco. Uy, ahí es donde fallamos a veces nosotros. Así como Él tiene una palabra sobre nosotros y la cumple, nosotros tú y yo debemos de tener una palabra con Él y cumplirla. amén, así es, así será, así quiero que sea, oh Dios mío te voy a ser fiel siempre, esta palabra amén que hoy hablamos nos lleva a pensar lo importante que es el que nosotros seamos personas de palabra, de palabra con Dios Muchas veces hay gente que se gloría dentro de la vida social y dentro de los negocios de ser hombres y mujeres que cumplimos lo que prometemos. ¿No nos has escuchado por ahí? Yo cumplo lo que digo. ¿No? Y hay gente que dice, no, yo cumplo y, y, y de veras cumplen. Y todos dicen, wow, este cuate de veras su palabra vale, ¿no? ¿Han escuchado eso? Espero que lo hayas escuchado muy a menudo. Y para nosotros es un elogio que le puedan decir, oh no, no, que esta persona sí cumple. La gente puede fiarse de nosotros. Pero, ¿con quién suele fallarnos nuestra palabra? Con el que menos debería de fallarnos. Con Dios. Precisamente con Dios. Mira, si tú y yo cumpliéramos todo lo que le hemos dicho a Dios... ¿Quién mediría nuestra grandeza y nuestra santidad si de veras le cumpliéramos todo lo que hemos dicho al Señor? No, sí, de veras, Señor. Ahora sí, de veras. De veritas, de veritas, ¿no? Y no quería mencionar al burro, pero estamos como el burro. De veritas, de de veritas. Si no, vean Shrek. De veritas, de veritas, de Ahora sí, Señor. De veras. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. De veras no te fallo. ¿Y qué hacemos? Le fallamos. yo te voy a hacer una pregunta y quiero lanzarte una pregunta estamos en el amén estamos en el cierre de, de, de, de esta gloriosa enseñanza de parte de Jesús que es el Padre nuestro yo te voy a lanzar esta pregunta y hazte esta pregunta tú di yo soy tan fiel a Dios como Él es todo fiel a mí y es un reto para ti ¿eh? o sea hoy. Hay mucha gente que dice, yo no debería de haber venido hoy, como en todo el Padre Nuestro. Porque cada punto que hemos visto del Padre Nuestro, lo vuelvo a decir, nos arreta a algo. Y hoy, el Espíritu de Dios te está retando a ti, a decir, eres tú tan fiel como Él está. Porque si dices amén. Tu vida, nuestra vida, la lectura de la palabra, nuestra oración sería bien distinta si cuando vivimos y leemos la palabra de Dios y oramos, entendemos el significado de decir amén Señor, amén Señor. Amén, yo sé que seguri, con seguridad que Dios lo hará. Amén, yo sé que lo que, lo que prometo a Dios es, lo voy a cumplir porque yo sé que Él cumple su palabra y Él la va a cumplir. Yo tengo que ser en la misma vía. Pero es que Él es Dios, soy humano y tengo un montón de cosas. Y sabes que no sé hombre, sé mujer, abra delante de Dios. Y entonces vas a ver cómo tu vida va a cambiar. ¿Sabes qué? Yo siento que mucho de lo que venimos padeciendo como hijos de Dios y que no vivimos en victoria porque no cumplimos nuestra palabra delante del Señor. ¿No lo crees así? Todos le hemos fallado en algún punto al Señor. ¿eh? Amén nos lleva a entrar en esa dimensión de intimidad con Dios, donde sabes que Dios, yo reconozco a Dios. Eres mi Padre, santificado sea tu nombre, eh, venga tu rey, todo lo que vimos. Pero sabes que Amén quiere decir, Señor, yo estoy, yo estoy comprometido contigo, Señor. Porque muchas veces el amén para nosotros es Dios tiene que hacer las cosas. Cuando yo digo amén, ¿no? Así, Por eso, por eso les dije, no, nada más es así se ha hecho. El amén te está comprometiendo a ti que sea si así como Dios se cumple lo que dice. Tú, tú, perdón, debes de cumplir lo que dice. ¿Sí entiendes eso? Espero que haya muchos aménes. Después de esta conferencia. Pero quiero que esos aménes sean en la plena conciencia de lo que es amén. Y no nada más, Dios, tú vas a hacer las cosas. Sí, lo va a hacer, pero yo voy a hacer lo que le he prometido al Señor. Amén. Sí, sí. <ríe> no se friquen. Así es la palabra de Dios, nos reta, nos confronta. ¿Sabes qué pasa cuando te enfrentas a la palabra de Dios? Empieza a, a, a podarte las cosas que traemos inclusive de tiempo atrás, de, de, de, tal vez inclusive de otra enseñanza o de otra iglesia o no sé lo que traigamos ahí. Pero ¿sabes que Cuando te confrontas con la palabra de Dios, te empieza a cortar y dices ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Pero ¿sabes que Pódame Señor, para que yo lleve mucho fruto. Qué pasa a una plantita cuando las señoras cuando podan a las plantitas. Mi mujer tiene un árbol de esos que se llama sangre libanesa y cada vez que va a el invierno, pero así deja un tronquito así y todo ya se echo el árbol. Pero qué pasa a la primavera siguiente crece precioso y florece y sale más fuerte. Los rosales, yo me acuerdo que mi madre, o sea, unos tenían unos rosales así grandes unas rosas así tremendas de colores preciosas. Y de repente le entraba la loquera a mi madre y ¡fuájale! Y todos ya se echaban los rosales. ¿Y, y qué pasaba? Al año siguiente, ¡fúf! Preciosas las rosas. ¿Sabes qué? Yo te invito a que cuando digas amén, Dejes que el Espíritu de Dios te pode. Y cuando le digas, Señor, la obra que comenzaste en mí, termínala, Señor. No importa lo que tengas que cortar, no importa lo que tengas que podar. Yo sé que voy a llevar mucho fruto en ti, Señor. Amén, Es una palabra que nos reta, es una palabra que nos transforma. Por eso va hasta el final, por eso es como una aseveración, es una certeza de lo que va a pasar. Mira, y cuando tú dices la palabra de Dios, cuando dices amén en este contexto, ¿sabes qué? Dice Hebreos 4.12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, y más penetrante que toda espada de dos filos. Y yo sé que muchos aquí están, uy, espérate, es que, ay, pues ya no voy a decir amén. y más penetrante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, por eso es que a lo mejor tú estás ahorita incómodo así ¿con aquí ya que te, ya se tardó porque disierne tu corazón y a lo mejor lo que para Eli no es, para Lulu sí es Y él está feliz. Y Lulu está... Ya que termine este, no sé qué vaya a decir otra cosa. Pero la palabra de Dios es así. Penetra, saca, corta, porque es espada de dos filos. Isaías 55 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello por la cual lo envié. Ese es un amén. Palabra que sale de Dios va a ser hecha, va, no va a regresar vacía. Juan 15, 7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pide lo que quieras y te será hecho. Pero dice, ahí me encanta, pide lo que quieras y será hecho. Pero no, te, no ves el principio del versículo 7 que dice, si permaneces en mí. Y permanecer en él es cumplir lo que tú estás diciendo, le estás diciendo a Dios. Todo mundo queremos, ay sí, yo quiero todo, pedir todo lo que quiero, sí, pero no estás permaneciendo en él. Quiero que bendigas mi negocio, pero no estás permaneciendo en él. Estoy hablando de amén, ¿eh? no se me desvíen, estoy hablando de amén. Colosenses 3.16 dice, la palabra de Cristo habite abundemente en ustedes, enseñándonos y amonestándonos los unos a los otros con toda sabiduría, con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros corazones, la palabra de Dios, el amén. Jeremías 1.12 dice, el Señor me dijo, has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. ¿No te gusta eso? Cuando tú dices, amén, Él está vigilando su palabra. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Vigilar tu palabra. ¿Qué le estás diciendo a Dios? Señor, ahora sí me voy a levantar, ahora sí me voy a anotar a la cadena de oración. Y por circunstancias mágicas, de repente estás comiendo y, ay, no me apunté en la cadena de oración ay Señor, bueno el próximo domingo ahora sí Señor, de veras yo me voy a meter contigo Señor ¿sabes qué? si Él vigila su palabra y para ponerla por obra nosotros debemos de vigilar nuestras palabras para ponerlas por obra porque es lo mínimo que Él se merece y así me puedo seguir con un montón de versículos hablando de la palabra de Dios pero bueno, amén amén es un reto para tu vida y cada vez que tú digas amén es un reto para tu vida, es un reto para ir subiendo, es un reto para ir transformándote a la voluntad de Dios, a la imagen de Dios y no dejes de ver todo lo que está en la escalera hacia arriba, el amén es así como el, el tapete que llega antes de la escalera, el amén es decir Señor yo todo lo que voy a confesar en el Padre Nuestro lo creo porque tú cumples tu palabra Pero también, cuando yo digo Amén, quiere decir que todo lo que yo te diga en el Padre nuestro yo lo voy a cumplir. Y ahí incluye el Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros que perdonamos y adoramos. Amén. Mira. yo quisiera que que hiciéramos algo hoy. cierra tus ojos hoy Amén nos ha confrontado en no solamente Dios va a hacer las cosas sino yo tengo que hacer las cosas yo tengo que hacer lo que lo que le he dicho a Dios o lo que le voy a decir a Dios Y muchas veces le hemos fallado, incontables veces le hemos fallado al Señor, pero Él en su grande misericordia y en su gracia nos perdona y nos ve como hijos amados. A final de cuentas costó la sangre de Cristo. Y yo te pido que te levantes hoy, levántate de tu asiento y, y en una actitud humilde delante del Señor, tú le digas, perdóname Señor. Señor, ¿cuántas veces he utilizado el amén como una muletilla? como una manera de expresar cosas pero no me he dado cuenta que significa mucho más allá mucho más allá Señor yo te pido que me perdones pídele perdón al Señor ahí Señor, al decir amén, yo creo en la fuerza en la firmeza, la solidez, la estabilidad, la duración, la credibilidad, la fidelidad, la seguridad total, Señor. Pero así como, como yo lo creo de Ti, Señor, y yo sé que Tú lo vas a hacer, yo te pido hoy, Espíritu Santo, que, que eso mismo... Que yo espero de ti, Señor, lo pongas en mí, para yo también ser un amén para ti, Señor. Escúchame, esto es entrar en otra dimensión. ¿eh? Esto es vidas transformadas por el amén. Con todo el conocimiento que es el amén. Sabiendo que yo tengo un compromiso y que tengo que sostener mi palabra delante de Dios como Él sostiene la suya. Es bien fácil decir Dios sí, qué bueno que lo Pero ¿y yo qué voy a hacer? Mira, la vida cristiana es una vida de constante transformación a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y si Él es fiel, si Él es creíble, si Él es fuerte, si Él cumple lo que dice, tenemos que ser imitadores de Cristo. Señor, perdónanos en el nombre de Jesús. Te hemos fallado Señor, oh Padre, este cuerpo, esta iglesia Señor, aquí hoy estamos delante de tu presencia, Señor pidiéndote perdón Señor, porque muchas veces hemos dicho muchas cosas que no hemos hecho Señor, hemos prometido, te hemos a ti prometido muchas cosas Señor, y no las hemos cumplido, hasta veces hemos dicho, el Señor me dijo, o el Espíritu Santo me dijo... y no hemos cumplido lo que hemos dicho Señor oh Padre perdónanos Señor perdónanos Señor yo te pido que le pidas perdón a Dios y que hoy el conocimiento de ese amén transforme tu vida y que cuando ir amén tú vuelvas a decir amén, sea un amén con toda la inteligencia y con todo lo que Dios te está Señor perdónanos transfórmanos. empieza a decirle ahí en tu lugar Espíritu Santo empieza a podar en mi vida lo que no te agrada, tal vez soy mentiroso señor, tal vez soy avaro, tal vez soy no sé señor, tantas cosas Dios hoy te está diciendo yo quiero tocar tu vida Dios te está diciendo yo quiero hoy entrar a tu vida y yo quiero ser en ti ese amén yo quiero ser en ti esa persona que, que, que transforma tu vida, que poda tu vida por tus propias fuerzas no lo puedes hacer yo sí puedo hacer porque yo soy el amén Yo soy el que cumple lo que dice Y yo no tengo doblez de corazón Si yo te digo que lo voy a hacer Déjame hacerlo en ti Señor transfórmenos. Transfórmenos, Señor eh. Hoy venimos como iglesia Señor Arrepentidos delante de tu presencia Y hoy como iglesia, como cuerpo en Cristo, te pedimos perdón porque hemos utilizado el amén muy a la ligera, Señor. Pero hoy entendemos que mi amén me liga a Ti, que eres el amén. Señor, te damos toda la gloria y honra a Ti, Señor. hoy es el último día que vamos a tocar el Padre Nuestro y hemos visto muchísimas cosas del Padre Nuestro enseñanzas preciosas yo quisiera que todos juntos en esta actitud de así sea firmeza fidelidad Juntos como un mismo cuerpo, digamos, todos juntos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, Señor, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, Señor. ¿sí? El pan nuestro de cada día